¿Cómo está María Luján? Buen día. Buenos días, Omar, ¿cómo estás? Bien, gracias por no, Por favor, para acordarse de nosotros. Bueno, contanos cómo va las obras del barrio, ¿han recibido una nueva partida de dinero? ¿Cómo está? Sí, te cuento, Mar este que el 29 de ahora de octubre se recibió el anticipo de aquel convenio que se había firmado, ¿te acordás el mayo? cuando vino el gobernador y gente del instituto a la barría uh -huh. este recién este 29 de octubre se cobró el millón 200, que era el anticipo que se iba a enviar este a partir de eso entonces eh, se viajó a La Plata para, eh, para terminar de cerrar un convenio, un acuerdo con la gente de la empresa para comenzar con, no comenzar eh ya las, las obras están comenzadas verdad para continuar, para continuar este ya con, con todo como bien se puede decir la palabra este con las obras uh -huh. eh, ya el señor Osvaldo Zabata nos dijo que ya este había invertido dinero en compra de los materiales, hacían ladrillo, las tejas, este, todo lo, lo necesario para la, la continuación de las obras. María Luján, buenos días. Agostina, ¿Cómo, está? ¿Cómo estás? Hola, Buen día. Buenos días. Eh, ¿En qué estado está eh, el barrio, la obra del barrio hoy por hoy? Mira, se están a terminar ya para fines de diciembre, principios de enero, las 21 primeras viviendas. Son las que ustedes si pasan por allá, van, están las que están techadas. Uh -huh. A medida que se vayan, eh, o sea que terminando esas 21, se van a ir a la par trabajando levantando paredes echando las que faltan o levantando eh, las paredes de las otras plateas que están eso es algo positivo realmente no después de tanto luchar por eh, ya falta tan poquito para las primeras por lo menos las primeras 21 Sí, después de tanto tiempo después de, de lucha de 10 años vamos a ver por por lo menos 21 terminadas a ver este que se nos haga la realidad del sueño y uh -huh. Eh, María Luján, ¿y cómo está manejando el tema del registro? Porque imagino que por ahí hay gente que ha solucionado el problema de su vivienda. ¿Cómo está el tema de ese? Te explico, Omar. Este, siempre tuvimos un registro de una lista de suplentes. Ajá. A medida que la gente, por ahí como decís vos, consiguió una casa, tuvo la posibilidad de comprar, este, tuvo que ceder ese lugar o vender ese lugar a la persona que está en la lista, ¿verdad? Uh -huh. Re siempre respetando el orden del año, tengo hay gente todavía que está anotada del año 2004, 2005. Y ya el registro se cerró en el, el año pasado en noviembre. Claro. Eh, ¿cómo se maneja también, María Luján, el tema de los morosos? No sé si todavía hay personas, pero en un momento eh se, se los estaba convocando para que traten de regularizar la situación. Mira, ya eso ya la varias ya las personas que teníamos como morosos. Ya han cancelado su deuda, quedan dos o tres ahí, pero ese tema también se va a resolver. Eh, aprovecho la oportunidad que el día 20 ahora de noviembre vamos a tener una reunión general con todos los prejudicatarios, seguramente hay en el Zoom de la SB número 1. De ese tema se trata y se resuelve también ahí y se decide lo que se va a hacer con esas personas. Uh -huh. Bueno, así que a medida que se van terminando, ¿se van a ir entregando? Así es, Omar, así es la idea. Este, a medida que se eh, terminen, se van entregando. Ajá. Bueno, perfecto. Bueno, María Luján, te agradecemos mucho. ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por estar siempre con nosotros, Omar, y un beso, a Agustina, también. un buen día. Hasta luego. María Luján Taborda, presidenta de la Asociación Civil del Barrio Educadores.